Gratia Sintonía 100.8 FM Jueves 13 de febrero del 2020 Tres minutos que pasan del punto de las 20 horas Y aquí comienza una nueva edición del programa Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria Estamos de vuelta Después de varios meses solo emitiendo a través de Facebook y Twitter Volvemos a las ondas del 100.8, a las ondas de Berriozar y Ratia. Después de arreglar el emisor, después de arreglar el cableado y después de arreglar la antena. Estamos de vuelta para compartir contigo cada jueves todo lo relacionado, lo dicho, a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria durante 60 minutos cada jueves en directo, entre las 20 21 horas, 8 y de la tarde cita que también tienes el fin de semana eso sí, en redifusión, en repetición en la misma franja horaria de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde y ya sabes que volvemos habitualmente como cada jueves en cuanto concluya el programa lo subimos a las redes sociales lo subimos a la página que tenemos en Facebook y en Twitter para que lo puedas escuchar este programa el día que más te guste a la hora que más te convenga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 con los grupos y solistas que pasan por aquí, por Euskal música a presentar sus trabajos discográficos y además tenemos whatsapp 608 53 38 63 ahí nos puedes dejar los carteles o también nos puedes eh, dar a conocer eh, conciertos que vais a dar o información de los grupos y solistas El WhatsApp de Euskal Música, 608-533-863 Ya sabes, Euskal Música, cerca de ti, en Internet, en la radio y a través de WhatsApp En el programa de hoy escucharemos, entre otros, a Maides Zavaledi por ejemplo, a los Gor Dulce Kims Y también sonarán varias novedades, Pachuco Nice y los Berriozartarras Boca Nada. De 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde, en el 10.8 Berriozar y Recia, Euskal Musicas. Comenzamos la edición de este jueves 13 de febrero del 2020 de Euskal Musical Lo vamos a hacer con Pachuco Nice Que regresan al panorama musical con nuevo sencillo El sencillo Snatu Da Bajo el sello discográfico Vagaviga Con ellos, con Pachuco Nice Comenzamos esta nueva edición de Euskal Musical Ahí estaba sonando el sencillo Snap Da, lo nuevo de Pachuco Nice bajo el sello Vaga Viga, una novedad En el programa de hoy de Euska Música en edición de este jueves 13 de febrero del 2020 en directo, sábado 15, domingo 16 de febrero en redifusión. Y nos vamos ahora con Los Berrio Zartarras, Bocanada. El viernes 21 de febrero saldrá a la venta lo que es el nuevo trabajo de estudio Ahora que los leones duermen. Recuerda que ya puedes conseguir en preventa en el tromedariorecords.com el disco, la entrada el disco y la camiseta o la discografía completa de Bocanada. También comentarte que la gira comienza el 6 de marzo en Madrid, pasará por Gijón, Tarragona, Valencia, Logroño, Barcelona, Bilbao, Santander, Zaragoza, Salamanca, Valladolid, Vitoria, Sevilla, Málaga, Granada y Almería. Y el día 3 de abril estarán aquí en Iruña, en Pamplona, en la sala Totten, más concretamente de Atarrabia, junto a la formación Cobardes. Bocanada, regresan con nuevo disco Ahora que los leones duermen Sale el 21 de febrero Nosotros, si te parece, vamos a darte a conocer Dos de los temas del álbum El de mente y Golpe de Mar Música Gola, será que es hora de marchar, congelajo a canos, han guardado las olas y con sus plumas de espuma echarnos a volar Que hemos pegado el palo a la vida y nos vendrá a buscar pero de malo solo me queda caballo y no hay más eros que mis huevos quieran paz Los muebles que no hay más nada que salvar Y que partan sus peras llenas de gusanos Lo que nos quepa en las manos ya nos bastará Rompi mi camisa Si vivi complisa Y si me queda tiempo Si aun nos queda Despierta ya Que ya vuelven las cigüeñas de tierra de barranco y matorral y no dejo de La luna que riela en los vasos de ron Todas las quimeras que me daba el tiempo de león Quiero que se lleven el camino limpio que va al ataúd El monte que piso, el fuego y la luz Que se lleven todo mientras estés dos En paz Por favor Dejadme en paz Quiero Que se lleven El humo que dejo Tinarme el pulmón El capazo lleno Bata arriba Con nuestro sueco Ete alma rebelde, que sola quedo Deja los grilletes, que aquí no quedaremos los dos Ahí estaban sonando los Berriozartarra Azbocanada con este nuevo trabajo que saldrá a la venta el 21 de febrero. Ahora que los leones duermen, ahí estaban sonando los temas El Demente y Golpe de Mar. Recuerda que el 3 de abril estarán aquí en Iruña, en la sala Totem de Atarrabia, junto a la formación Los Cobardes para presentarnos este, su nuevo trabajo de estudio. Dejamos atrás a la luz y nos vamos con Maider Zabalegui, que publicó tres discos con el Dua Light Seta Maider. Set Maider. en el 97, Insala en el 99, y a Úscalo en 2002. En solitario, sacó su AI en 2017. Ahora regresa con su nuevo trabajo Bidean, que se ha grabado en los estudios Lezoti durante 2018. Gorka se ha encargado de la grabación, producción y fotografía. Maider Zabalegui, Le ha dado el título Bideán a su segundo trabajo. Hasta ahora ha firmado sus discos solo con su nombre, pero no adelante la conoceremos con el nombre artístico de Maider Zabalegui. Segundo trabajo de estudio para esta mujer, para Maider Zabalegui, del álbum Bideán, te extraemos los temas a coach y Emenes Badán. zaitu fala batean Zurekin na gorehen bakoitzean Bizitzaren zenzu era bat taldatzen zat zurekuek nire topatze Etaain zurekin egon nainke dain bat Es que sentit jo nine presona tan presona noroimenean Izarpean argitu da hogabuean goizeko entzagusti gintuenean Eta orain zurekin egon nahi unge Eta orain badakit behar zatiu da landoan Eta orain askesen Prasun ahokat, prasun en las redes sociales y en tu móvil Facebook Facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia Twitter.com twitter barra Euskal Música FM, Instagram Instagram Euskal Música y en tus móviles Whatsapp 608 53 38 63 608 53 38 63 Escala música más cerca de ti. 8 venta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 En este jueves 13 de febrero en directo, sábado 15, domingo 16 de febrero, en redifusión, en repetición. Nos vamos con la formación El Aso, que desde la primera escucha sabíamos que lo habían conseguido con el nuevo EP Inoren Lurretán.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 10 Joybel de los temas incluidos en este nuevo EP de la formación Saraustarra Erazo, el álbum Inoren Lurretan. Y ahora nos vamos a ir con el trío de trap surgido en 2016. Hablamos de Corpus Kings, una formación que gracias a sus alocados videoclip se dieron a conocer en el ciberespacio a causa de Lecon YouTube, Big Chiki, Donald Trap y Saquil Onil. Y tras recorrer parte de Euskal Herria con sus enérgicos directos, lanzaron su primer trabajo en Bank Up tape Bat en 2018. Ahora, en 2019, han regresado con lo que es su segundo disco, el álbum Onda Rivia Gra. Y de él, te extraemos los temas a la Pambera y Orain Etalaster. Ready, Gowden. Beste besteere Seun uh, uh, uh, uh, uh. eh, kilo horienatik Sir kilo jaxisa jaxisa eta gaunitzeko hamabi kiloak eh, pokaina espidaz eta kalamu. Lozi gara on jabiko mara, buduko gorrak, gadu zeak, zaki King, Pixi Reix, Donald estrik eduz izemen hippi, kaletako soinua binatza hata benetan jaritaile benege. Eroia, TNG, kalitate, edo pasuna diru andago Ditutuna naize zindu gehiago, gehiago nahi duzon torre andago Aldapakora, unzaren anzera, niena izgungo aldapambera Niena izgungo aldapambera Hau estak ustia izan izan ere, nilioi terdi ere, konfiskatu dituzte sundes berznietan armak, etxebizitzak, bale naurkako txalekoak eta baita bestelako objektuak ere. Du bakarrik gaude gailurrean, soldaluz asegureti deia. Jaqueta crew, mi chaqueta he andado Zutako rio Ahí estaba sonando el trío de trap surgido en 2016, los Gorpuskins, eh grupo formado por Donald eh, por Big Chiki, Donald Trap y Saquil Onil. En 2018 editaron su primer trabajo Mi Bat y en 2019 han regresado con este álbum Onda Riviera Gra y ahí estaban sonando los temas Al la Pamera y Orain Etalaster. Seguimos con más música y nos vamos con Nai Ojeta, que es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 Es el centro de la banda Nayak Nay. Ha sido batería con su en viejo Tyler y sobre todo con Bonnie hace tres años. En verano y otoño del 2019, junto a Rubén Matilla de Iñaki Púlido, Iñaki Santos y haicho Segura, juntos han preparado este primer disco, Jarrera Videa, da donde se concentran las ideas y canciones heridas de Naya. Primer trabajo para Naya Kenai, primer trabajo para Naya Ojeta, el álbum Jarrera Videada y de él te extraemos los temas Urestatú y Bisicharen Bagoya.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 608-5338-63 Euskal Euska, no, música no, más no, cerca de ti. 8 ventas este este naig es kali den la ley no tu ko vaigaré quiero Pues con la música de Naya, Naya y este álbum Herrera Videada y los temas Urestatu y Visitsar en vago ya vamos a terminar ya el programa de hoy de Euskal Música, este jueves 13 de febrero en directo, sábado 15, domingo 16 de febrero en redifusión, en repetición hemos escuchado a Pachuco Nights nice con el nuevo sencillo Snatu Da bajo el sello Vagaviga a Bocanada con dos de los temas incluidos en el álbum Ahora que los leones duermen Maider Sabalegui Eraso, Gorspuskins y Nayak Recuerda que dentro de 7 días, será el 20 de febrero, volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria entre las 20 y 21 horas, 8 9 de la tarde en una edición en una nueva edición del programa Euskal Música aquí en Berriozari Ratia, en el 10.8 de la FM y también, por supuesto, en Facebook y en Twitter. Hasta la semana que viene, saludos, agur. Sazpi y